あ<音楽> Las noches, ya es que anda siempre disparando de toda la gente de mi barrio para que no me maten.、Y、cuando voy pa'l baile, me tomo la vida con los vagos. Me voy los domingos pa'l ancha c a tomando vino t h i n o Yo soy el barbero, el que se delira por las noches, el que anda siempre disparando de toda la gente de mi barrio para que no me mate.